al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis a través de este punto del dial, a través del 107.4 Onda Marina Radio, la emisora municipal de Fernando Núñez y también a través de las redes en nuestro blog hipnotízate.blogspot.com o en Facebook, Twitter, etcétera, bajo la etiqueta hipnotízate vamos a comenzar el programa de hoy lo vamos a hacer de una forma fulgurante con una banda que sabe arrancar un programa como poca gente frank ferdinand están presentando su cuarto trabajo han presentado su cuarto trabajo llamado right thoughts right words right action canciones temazos como este love illumination que sirven para arrancar la penúltima sesión de hipnosis Side While you're looking for somebody We're looking for somebody We're all looking for, somebody, we're all looking for Fantásticos, Frank Ferdinand, quizás no sean el grupo de moda que eran en el año 2004 cuando comenzaron su andadura musical, pero sin duda alguna que saben crear canciones bailables, canciones que te ponen a saltar, como este Love Illumination, que sirve para inaugurar su cuarto trabajo. Right those, right words, right action. Vamos a continuar con más música que llega desde las Islas Britian Británicas, con una formación menos consagrada, aunque un grupo que ha entregado un segundo trabajo muy interesante. Se llama Jack. Eh, su nuevo álbum tiene nuevo vocalista, se llama Glow and Behold, y en él encontramos canciones con guitarras cristalinas, canciones muy bonitas de corte indie, como este Middle Sea. Es la música de Jack. Fantástico, todo el mundo que eche de menos a bandas como Teenage Fan Club, pues debe correr a su tienda de discos virtual, aunque sea más cercana, y comprarse este Glow and Behold firmado por esta joven banda que tiene un nuevo cantante llamado Jack. Nos vamos hasta Londres para escuchar una canción muy interesante con un vídeo todavía más interesante. La banda se llama East Tropical y la canción en cuestión Dancing Anymore. Sin duda alguna, una de las canciones de la temporada, este Dancing Anymore, que se esconde dentro de I'm Living, eh, este trabajo de los londinenses East Tropical, y sobre todo un gran revuelo que ha levantado por su por el vídeo que lo acompaña. Un vídeo eh, de carácter hentai con ramalazos que alguna gente se atreve a catalogar de porno. En fin. Vamos ahora con la música de Albert Hammond Jr, que como bien sabéis es una de las cabecillas de los Strokes. Nos presenta un EP con varias canciones, un EP de entretenimiento, eh, entiendo yo, que, que lleva sus propias iniciales, A, HJ, y en el que lo encontramos haciendo de sí mismo. Eso es, entregando canciones interesantes, desde luego, como este Root Customer. Albert Hammond Jr. Lo dicho, no te miento, Albert Hammond haci Jr. haciendo de, de sí mismo, de Albert Hammond Jr., copiándose a sí mismo en este Road Customer, aunque eso sí, una canción que merece la pena darle una escucha. Lo que sí que merece la pena es escuchar de principio a fin el álbum que viene a continuación, Victoria Mística, el nuevo trabajo de Triángulo de Amor Bizarro, una de las canciones del año, Estrellas Místicas. mística, un álbum imprescindible de, firmado por los gallegos Triángulo de Amor Bizarro con esa portada que es un cuadro de Rubens distorsionado y eso es lo que puedes encontrar dentro del álbum. Canciones estupendas, llenas de guitarras contundentes y letras muy cuidadas. Y muy potentes como este estrellas místicas vamos ahora con una de esas bandas que no va a cambiar la historia de la música pero que sin duda nos van a hacer pasar un buen rato además nos van a recordar una de las bandas más famosas de todos los tiempos los ramones ellos se llaman terry malts y su canción walking without you Acabo Walking Without You, firmado por Terry Maltz. Vamos ahora con la música elegante de los Smith Western y este Glows It. una banda norteamericana de Chicago que miran claramente al rock más británico, al Brit Pop. Smith western con temas que se incluyen en este Soft Will, su tercer trabajo. Dándole paso a otra banda llamada Surfer Blood que nos entrega su segundo trabajo. Python's que es la continuación de su brillantísimo primer trabajo que nos dejó totalmente cogidos Say Yes To Me es como se llama la canción que nos dejan Surfer Blood Eh, ramillete de bandas noveles con sus primeros trabajos, gente que tiene toda su carrera discográfica por delante, Terry Maltz, Smith Western, Surfer Blood, para anticipar a una banda consagrada como son Manic Street Preachers, toda una leyenda de la música, sobre todo en los años 90 que comenzaron su, su carrera. Todavía se encuentran en activo y acaban de editar un álbum llamado Rewind the Film, En el que encontramos una de sus mejores canciones de, de toda su trayectoria, esta que va a sonar llamada Show Me de Wonder, es el retorno de los Manic Street Preachers cuando ya nadie eh, apostaba por ello. Manic Street Preachers siempre han sido un grupo comprometido con la política, con la sociedad eh, eh, en este trabajo se alejan totalmente de esos posicionamientos eh, es un álbum más bien introspectivo, un álbum pues, oscuro que sin embargo tiene un temazo eh, luminoso y radiante como es este Show Me The Wonder que es con lo que nos quedamos con, lo mejor, con los mejores Manic Street Preachers que nos da mucha alegría volver a encontrarnos a Jim Dean Brad, Bradfield al frente. Igual que nos da mucha alegría encontrar de nuevo a la banda de Lou Barlow, a Sebado, que llevan 14 años sin sacar un disco al mercado después de convertirse en una, en una auténtica leyenda. Bueno, pues encontramos un nuevo trabajo llamado Defend Yourself con temazos como este I Will, es el retorno también de otros clásicos Sebado. Otra alegría, un retorno inesperado, desde luego el de Sevador, el de Lu Barlow y sus compañeros de andanzas musicales. Y además, en plena forma, que es lo, lo más reconfortante. Encontrarte a bandas tan veteranas que siguen sacándole mucho partido a sus guitarras. Como puedes apreciar en canciones como ese I Will. Más clásicos, hemos pasado de los novatos a, a las viejas glorias. Lee Ronaldo. Uno de los componentes de, de una de las bandas más eh, famosas y más imprescindibles de la historia de la música, como son Sonic Youth. Bueno, pues seguir la trayectoria de Sonic Youth, de todos sus componentes en paralelo, en fin, sería inabarcable. Lee Ranaldo, con el que estamos hoy, tiene un proyecto en paralelo junto con otra banda llamada The Dust. Y con eso es con lo que vamos a quedarnos, con una de las canciones llamada Lise Living. Lee Ronaldo, una de las cabezas pensantes de Sonic Youth, con su carrera en solitario o en paralelo, aunque se sabe muy bien, junto con una banda llamada The Dust, dejando los temazos como ese Lee living Vamos ahora con una persona poco conocida, llamada Kurt Bile, aunque es un tipo que es capaz de sacar discos muy muy interesantes como este Walking on a Prairie Days. Esta es una de las canciones que forma parte de ese disco de Kurt Bile llamada Never Run Away. Música de Kurt Bile directamente desde Filadelfia con su quinto trabajo y poniéndose en primera línea de esta nueva generación de cantautores norteamericanos. Nos venimos hasta nuestro país para escuchar eh, un proyecto llamado El Último Vecino, tras el que se esconde Gerard Alegre Doriap. Vamos a quedarnos con una de las canciones de este, su álbum de debut, que mira de reojo al mejor pop de los 80. Canciones como este, ¿Qué más da? El último vecino. vecino con su álbum de debut mirando claramente a los grupos españoles eh, internacionales desde luego del principios de los 80 a la nueva o la había otro a, en fin a cantidad de, de grupos de, de aquella época o family en fin vamos a terminar el programa y lo vamos a hacer con un álbum de debut realmente espectacular este este trabajo llamado light up Gol firmado por Parquet Courts.